Y en la mañana de Radiocracia tenemos que seguir, ponemos siempre la mirada, eh, frecuentemente ponemos la mirada en lo que da el, el mundo de las universidades, en lo que da el mundo de la educación, eh, digo en lo que da para el mundo de la, de la comunicación, de las, de las noticias. Y en este caso estamos este, enterándonos de que va a haber un debate en la Facultad de, de, de Humanas, en en la Facultad de la, de la Alta Casa de Estudios este, de la Provincia de La Pampa, en la Universidad Nacional, eh, un debate para la, eh, el tratamiento, o, o justamente para que se debata la conocida como Ley Corta. Eh, va a ser en el seno de la Facultad de Ciencias Humanas, eh, este, este debate que tratará de echar luz sobre la conveniencia o no eh, de esta ley que, bueno... Es muy, muy polémica y este, es cierto que además afecta el derecho a la comunicación. Es una charla a debate abierta y gratuita la que hay sobre la ley corta de telecomunicaciones. Es a partir de hoy a las 18 horas en el aula 212 de aquella Facultad de Humanas y la actividad se va a desarrollar en el segundo piso del edificio, cito, en eh, la calle Coronel Gil, 3.53. Para hablar de esto y un poquito más en profundidad, estamos en contacto con Santiago Gándara, licenciado en Comunicación Social y también docente universitario. Digo bien, Santiago, buenos días. Buen día, ¿qué tal? Profesor soy de Comunicación. Ajá, muy bien, profesor de Comunicación, ahí está, está mal acá eh, licenciado. Santiago, ¿qué esperas de este debate? Mirá, en principio es una excelente iniciativa por parte de la carrera de comunicación y la Facultad de Ciencias Humanas, por esto mismo que vos decías, es decir, porque se trata de un debate y sobre todo de un debate que ha sido bastante escaso en estos, particularmente en estos últimos dos años, en torno a las políticas de comunicación, ya no del gobierno anterior, sino de este gobierno, y debatir esta ley corta, más allá de lo que podamos decir o aportar los que formamos parte del panel ya es un dato auspicioso y forma parte de una serie de jornadas que se llevaron adelante y que van a seguir eh, en las próximas semanas acá en la facultad. En particular sobre esta ley, vos decías que era polémica eh, y uno hasta podía agregar más adjetivos, sí, sí, sí. porque esta ley corta puede ser bautizada como corta porque tiene 13 artículos, habrá que ver cuántos más se agregaron ahora con las modificaciones introducidas en el Senado,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 Ya que el año pasado, si bien todavía tampoco hay resolución en eso, pero el año pasado se concretó la fusión, de la más grande fusión de la historia de los medios en Argentina, que fue la de Telecom, es decir, la otra telefónica, y Cablevisión, y Cablevisión. es decir, el Grupo Clarín exactamente, por eso mencionabas lo de la, la buena noticia para recibirlo a Rajoy eh, que compensaba justamente a Telefónica y lo ponía, lo emparejaba un poquito con, con el mega multimedia de Clarín, este, pero bueno realmente lo que está en juego es este, la facultad, digamos de también eh, recibir o de generar información desde los medios tradicionales, desde los medios comunitarios y desde los medios cooperativos, que también caen en la volteada, Santiago? Bueno, sin duda. Eh, esto es como el desembarco de un eh, hipermercado en un pueblo, es decir, eh, ir abajo cualquier otro negocio que pretenda competir, el, el, el nivel de capital, de invertir, de posibilidad de inversión. Y de, y de juego de dumping, de juego de todo tipo que pueden hacer los monopolios, en el caso de Santa Rosa, frente a una pyme o una cooperativa, es gigantesco. Se si han introducido modificaciones, eh, por lo menos son las que se han hecho públicas, hoy se estaría dando, si no hay algún tipo de, de, de evento accidental, hoy se estaría dando media sanción en el Senado, pero hasta donde se difundió públicamente, hubo una nota en Página 12 recientemente y en otros medios, dan cuenta de modificaciones que, eh, que tienen que ver fundamentalmente con dos aspectos, que de alguna manera atenúan el impacto, pero lo atenúan. ¿Y en qué consiste esa atenuación? Bueno, se postergan los plazos, en realidad todo estaba pensado en el proyecto original de esta ley Rajoy, para decirlo así, todo estaba pensado para que en enero del 2019 se largara el cuádruple play con todos estos grandes jugadores que son jugadores nacionales y que son jugadores internacionales, es decir, son multinacionales. Según se ha informado, en las, entre las modificaciones que se introdujeron, este tiempo, este plazo se eh, posterga. En el caso de las ciudades de menos de 100.000 habitantes se posterga a cuatro años recién, y en las grandes ciudades a dos años. Eh, por lo cual eso atenúa en, en, en términos de que se pueden preparar para lo que va a ser ese desembarco. Claro. Y la otra cuestión es quizá muy técnica, y eso a lo mejor este, nos aburre un poco a todos, pero tenía que ver con la cuestión de la, de la infraestructura y de eso que llaman compartición, es decir, sí. compartir la infraestructura. En el proyecto original, eh, las empresas debían compartir obligatoriamente y gratuitamente la infraestructura que habían construido con su propio capital, yeah. por lo cual ese era un regalo para aquellos que no habían invertido nada y venían a usarlas de los otros gratuitamente. En este proyecto eh, ese, está planteado que sea mm, eh, no obligatorio, sino que lo pueda ceder a partir de los convenios que se establezcan. Eso va a abrir una serie de, ni me quiero imaginar, de pantanos y de controversias que dicen que finalmente las resolvería el ENACOM, por lo cual la verdad que yo me quedaría bastante intranquilo si estuviera formando parte de ese negocio. Ahora, sea como sea, esto no tiene nada que ver con el derecho a la información del pueblo, de los trabajadores, ni con el derecho a la información y la posibilidad de que los medios alternativos tengan más espacio. Esto tiene que ver nada más que con la distribución de un negocio en... Lo digo mal, porque monopolio es uno, pero en unos tres oligopolios, eh, que sería el Grupo Clarín, ya unido directamente con Telecom, unido de hecho, porque todavía defensa de la competencia no dijo nada, y el otros, los otros dos, fundamentalmente Telefónica, claro, en menor lugar, pero que son quienes los que monopolizan todo el sistema de telecomunicaciones y lo que llamamos la comunicación masiva o audiovisual. Bueno, la verdad es que es un abismo lo que tenemos enfrente, ¿no? y es correlativo con el conjunto de políticas del gobierno, quiero decir, en, en todos los ámbitos, pero en el ámbito de medios en particular. Eh, quiero decir, no puedo no decir lo que pasó ayer eh, en Telam. Eh, eh, ahí estamos frente a una masacre, es decir, 354 despidos, que además son celebrados por el titular de medios en Argentina, Lombardi, en su Facebook. ¿no? Dijo una frase algo así como, hoy es un mejor día para el periodismo, Sí, sí, en el, el periodismo ganó. El, periodista. ¿Cómo? El, el periodismo ganó con esto. Dijo. El periodismo ganó. Eh, la verdad es que, la verdad que hay, hay que decir esa frase cuando se está despidiendo a periodistas con el, el, el argumento que se ha usado hasta el hartazgo para justificar los despidos de prácticamente todo el personal del Estado eh, y que es un argumento endeble y eso lo conoce cualquiera que está en un trabajo, el que es un ñoqui no lo defienden ni sus compañeros. Tal cual. Eh, entonces no es un problema de ñoquis, o si estaban de más, o si estaban de menos, sino que asistimos a un ajuste, y como lo ha dicho el propio gremio, la propia Comisión Interna, o el propio es ese sindicato allá de Buenos Aires, eh, de lo que se trata es de un vaciamiento de los medios públicos. Eh, y, y Entonces digo, la política general del gobierno en materia comunicacional eh, tiene una expresión clara en, en la ley corta, pero tiene una expresión en las políticas que ha venido llevando hasta acá. Eh, pensemos sin una ley larga, porque han prometido escribir una ley larga, hubo un borrador que circuló el año pasado y que lo difundió uno de los que forman parte de la comisión, y después se quedó en la nada, eh, por lo cual la promesa de la ley larga no existe, y parece que al gobierno no le importa nada, porque sin la ley es capaz de llevar adelante una política que lo único que hace, o que ha hecho, fue profundizar, porque admitamos que el sistema de medios antes no era un sistema desmonopolizado, fue profundizar un sistema monopólico y, y cada vez más en manos de grandes grupos multinacionales que yo creo que van a seguir cayendo en la Argentina hasta por una cuestión del de valor del peso, es decir, van a venir a llevarse como en bolsa los medios, como lo hacía el CI City Corp en los años 90 que compraba canales como si fuera, iba a decir como si fuera Alfajores, como si fuera Kiosk, Habana, había comprado Fredo, una compañía de helados, y había comprado Canal 11. Claro, claro. Ahí está. Bueno, quizás ese es el, el nivel de medios al que nos quieren empezar a acostumbrar. La verdad es que la época, como solemos decir en Radio Kermés, es bastante patética. En este sentido, creemos que es gravísimo lo que puede llegar a pasar con la ley corta y estamos, por supuesto, vamos a estar muy atentos entonces a tu disertación de esta tarde, Santiago, y en donde vas a compartir mesa con, otro, con el abogado Sebastián Castelli, también eh, docente de, en ese caso de derecho a la información en la Universidad Nacional de La Pampa y también con Adrián Pulero, eh, docente de la UBA y de la Universidad de La Pampa en áreas de nuevas tecnologías. Por supuesto, Santiago, te advierto que vas a estar este, frente a un moderador, Oscar Nocetti, que seguramente va a aportar muchísimo porque esto de la compartición ya tiene, claro. ya tiene un ítem eh, previo en Santa Rosa, donde justamente el multimedio, el gran multimedio, se hizo durante una época con la veña de la justicia de las columnas de la, de la, que la cooperativa había puesto con el esfuerzo por supuesto de todos nosotros, de todos los que somos socios este, y este, bueno, fue un tema eh, fue un verdadero tema, bueno, pero seguramente va a ser muy muy interesante lo que pase esta tarde, Santiago, desde las 18 horas. De, digo, te, te dejo el micrófono abierto por si querés redondear con algo, la verdad que me dejaste muy satisfecho. ¿eh? No, no, para nada me parece, obviamente, invitar a todos, lo más importante acá no es tanto lo que podamos decir, eh, sino justamente esta idea de que se pueda abrir un debate, de que se vaya tomando más conciencia. Hay una dificultad que existe cuando se habla del derecho a la comunicación que no está socialmente tan instalado como otros derechos que también están amenazados. ¿no? Me refiero al derecho a la educación, está mucho más instalado, el derecho a la salud también, eh, a tal punto que cuando hay un intento de ajuste en estos sectores hay grandes y enormes movilizaciones en, en, en su defensa y en reclamo de que se cumplan. El derecho a la, el, el derecho a la comunicación parece todavía... Algo que no ha sido apropiado por, por la sociedad. Me parece que estos debates contribuyen a eso porque la clave está efectivamente que en, en, que en conjunto nos apropiemos de esto, fundamentalmente los más ligados, los trabajadores de los medios, pero también el conjunto de, de, de la sociedad. Muy bien, muy bien, Santiago. Muchísimas gracias por este contacto y bueno, vamos a estar atentos entonces a los resultados y a esta, y a esta gestión de debate tan interesante y ojalá, ojalá, también parte de la sociedad, como vos lo planteás, se pueda, se, se interese y, se, y reclame, reclame por la potestad de tener ese derecho bien, bien efectivo. Gracias, Santiago. No, muchas gracias a ustedes. Eh, ahí estábamos hablando con Santiago Gándara profesor en comunicación social docente universitario que va a estar disertando entonces esta tarde desde las 18 horas en el aula 212 en el marco de un ciclo que se llama periodismo y comunicación organizado por el departamento de comunicación de la facultad de ciencias humanas de la universidad nacional de la pampa una fecha realmente atractiva esta charla debate que es abierta y es sobre la ley corta esta tarde en la UNPAM.